Bendecimos al Eterno por esa palabra Puestos en pie Vamos a escaltar el nombre del Eterno Creyentes, hijos de creyentes, y no confiamos en más nadie, solamente en el Eterno, nuestro Padre. ayuda y él es nuestro escudo. Para confiar en él debemos ser fuertes. Hasak, hasak, fuerte. Dígale que está a su lado, hasak, hasak, esfuérzate, sé fuerte. Y Él es nuestro guardador, Él es el que nos protege, Él es el que guarda a Israel. han sabes lo ya que veré a su baila haseñis por jamir corra y smore nafshe han haseñis morce haugo echa me ata Que grande es Elohim. Grande es mi Elohim. Y que sea un testimonio siempre en mi vida. Que todos puedan ver a través de mi testimonio. Qué grande es Elohim. donde estés cerrarás un momento tus ojos y pensarás en lo grande que es el eterno y cuántas cosas ha hecho por tu vida y por tu familia por su misericordia en tu vida todo el respeto y la exaltación que Él se merece porque Él se merece toda la honra y toda la gloria que puedas exaltar desde tu corazón y decir que grande es nuestro Elohim Baruj Hashem exaltado es su nombre por darnos su salvación a través de Yeshua Hamashiach, quien vendrá vestido de gloria y esplendor aquí nuestro corazón Habita en tu tabernáculo, que es mi vida. Que podamos ser siempre ese tabernáculo para el Eterno. Y que Él pueda posar su presencia y su voluntad en nuestras vidas. Pronto a acercarse a la fiesta de Sukkot. Donde celebramos que estuvimos en el desierto, en cabaña también Mashiach Yeshua habitó con nosotros así Yeshua Mashiach habita a través de su Ruach en nuestro tabernal en nuestra vida ah, beniza, ah, Saltado sea Mashiach, Yeshua. Oh, eterno, como dice el Tejilín 54.1.2. Escucha mi oración. Escucha los dichos de mi voz. podremos ir si no es a tu presencia a tu hermosa presencia porque tu presencia lo es todo en nuestra vida solo en ti hay shalom hay paz solo en ti hay regocijo la verdadera alegría El olivo natural y poder ser partícipes de tu pacto tu hermoso pacto y cuando pensamos que somos siervos tú nos dices hijos bendito eres Hashem porque nos has hecho coherederos junto a Yeshua Hamashiach de tus promesas Nosotros, nuestros hijos, estaremos siempre agradecidos porque has tenido misericordia de nosotros. y para siempre y en Él nos regocijamos y en Él nos alegramos porque Él es nuestro regocijo Él es nuestro gozo y cuánto se pueden gozar en el eterno amén cuánto se pueden gozar con esa misma alegría y ese mismo regocijo nos disponemos a dar nuestros diezmos y ofrendas como una señal de gratitud por todas las bendiciones que el Eterno nos da durante toda la semana y que el deseo de nuestro corazón al depositar la ofrenda sea nuestra vida que podamos ofrendar al Eterno nuestra vida como un sacrificio vivo como dice Raf Shaul que podamos ser un holocausto delante de la presencia del Eterno y que su bendición alcance a toda nuestra familia